Somos podcast. podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven joven. Somos Radio, radio Lead, una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza... Solo negocios, todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios Un programa de Sebastián Catalano Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios, estamos en Radio LED, vamos a acompañarte durante una hora con información relacionada con la economía la política, lo que pasa en las empresas, emprendedores un poco de responsabilidad social y tecnología todo acá en esta hora en Solo Negocios tenemos una cuenta en Twitter que es Solo Negocios Web, y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Belén, buenas tardes, es nuestra operadora, la que nos pone en el aire, la que nos elige la música, así que bueno. Saludamos a ella, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a estar, como decíamos, hasta las 13 acá en Solo Negocios. Algunas de las cuestiones de los temas que están en este momento en la portada de los diarios digitales, bueno... Ustedes saben, hay una noticia en último momento Que renunció el CEO de IPF, Con Ricardo Arré 14 meses de gestión Dice motivos personales Hay una reestructuración interna eh, de, la, de la compañía Se están creando, se están creando eh, algunos, algunos nuevos puestos Evidentemente a la, a, la, a la cúpula A la dirección de IPF Había algunas cuestiones que no le cerraban Y bueno, se originan este, este movimiento Igualmente está dentro del contexto Formal eh, eh, y público de motivos personales esas son las cuestiones que alegó Ricardo Arré para dar un paso al costado y la, la compañía informó en, una, en un comunicado de prensa que todo esto tiene lugar en el marco de un proceso de reorganización de su estructura interna encarado por el presidente de la empresa Miguel Gutiérrez en conjunto con el directorio de la petrolera estatal bueno así las cosas, vamos a ver si después indagamos un poquito más con el presente y el futuro de YPF bueno otra de las cuestiones El escrutinio definitivo de las PASO, de la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes se acuerdan? Ese, ese, ese, empate, ese empate técnico entre las candidaturas a, a senador de Esteban Bull, Bullrich de Cambiemos y Cristina Kirchner, la ex presidenta de, de su espacio político, del Kirchnerismo. Bueno. Se suponía que iba a estar hoy el resultado definitivo, pero ya están hablando de que iba a estar miércoles o jueves. Ya terminó el escrutinio, pero falta la comunicación oficial de los resultados. Algunas versiones periodísticas la semana pasada ya hablaban de que ganaba Cristina con una diferencia de 0,3%. Esos son más o menos unos 20.000 votos. Eso es lo que decía la Nación el, año, el, el viernes pasado. No el año pasado, el viernes pasado. Que trascendió de fuentes oficiales, digamos, de fuentes del gobierno que ya reconocían Una victoria de parte de, de Cristina Kirchner de, con un margen muy, muy, muy acotado. Obviamente que después del resultado de empate eh, del, del escrutinio con 95% de, de los votos, se suponía que iba a estar también muy ajustado el, el otro 5%, obviamente. Y según las fuentes oficiales, la diferencia son 20.000 votos. Pero del entorno de Cristina dicen que puede haber sido un poquito mayor, no mucho más. El gobierno dice 0,3, el entorno de Cristina dice entre 0,4 y 0,6. O sea, es... Es bastante, es bastante poco, los, los representantes, la gente que está cerca de Cristina dicen que todas las mesas que faltaban escrutar eran desde, de distritos favorables al kirchnerismo y que esto iba a terminar en una diferencia igualmente de menos de un punto, casi medio punto en el mejor de los casos a favor de la expresidenta. Y ya hay algunas, eh, algunas, algunas encuestas en, en los diarios también digitales de, del día de hoy que hablan de lo que va a pasar en la elección de octubre, en ¿no? la elección posta, donde se va a definir quién, es el, quién, gana, quién gana a senador. En realidad los dos, tanto Bullrich como Cristina, van, van a ser senadores, porque obviamente que entran dos por la mayoría y uno por la minoría. Lo que se está definiendo es la, la medalla de quién gana, que no es menor en la provincia de Buenos Aires, y, sobre, y además quién va a ser el, el, el, el segundo senador por la, por la mayoría si, si es representante de Cambiemos o, el que, o Tayana que acompaña a, eh, a, a Cristina Kirchner, que la Dice González es quien acompaña al ex ministro de Educación Esteban Burrich. Bueno, a ver, tanto Burrich como Cristina van a ser senadores de la Nación, bueno, por la provincia de Buenos Aires, queda restar quién gana y quién es el segundo, el segundo senador. Así que bueno, eso vamos allá. a ver. Ya hay encuestas, encuestas hoy en, en algunos... En algunos, en, algunos, en algunos medios que dan una amplia eh, victoria para Cambiemos en la, en, la, en la elección. Hablan de, por ejemplo, había, había números de Rosendo Fraga que decían que iba a ser 40 para Cambiemos y 22 para, para, para Cristina. Eh, bueno, obviamente en una, en una polarización donde Cambiemos tiene muchos, muchos más, más, eh, más votos que de Cristina. Bueno, vamos a ver y te vamos a ir contando en estas próximas semanas cómo se van dando los, los, las encuestas y, y todo lo que tiene que ver con la medición previa a la elección del 22 de octubre. Bueno, ¿qué más está, está pasando por estos, por estos minutos en, en el país? Bueno, hoy hay, lanzaron un sistema online para evitar corrupción en obras públicas, es mediante una página de internet del gobierno, se podrá saber eh, quién ganó la licitación y cuánto cuesta cada proyecto, Ya se empezó a aplicar en algunas horas de energía. También busca evitar la carterización entre empresas. Vamos a ver cómo funciona. Hay varias herramientas que del, de, del gobierno, de la administración de Macri, que tienen que ver con, con, con, con las cosas claras en cuanto al gobierno y el uso de tecnología y de sistemas online para hacer este tipo de seguimiento. Vamos a ver cómo, cómo funciona este en un área tan tan controversial, que suele ser tan controversial, como la adjudicación de obra pública. Bueno, y ya que hablamos de obra pública, y otra cosa polémica también, el gobierno aprobó la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, las represas Kirchner y Zepernik, te acordás que había estado, habían estado complicadas por cuestiones, en principio que, que tenían que ver con algunas cuestiones de corrupción, pero sobre todo de impacto ambiental. Se decía que no estaban bien hechos los estudios de impacto ambiental, bueno, eh, la medida fue publicada hoy en el boletín oficial y está... Están, Está, está oficializado que se, van a, que se van a realizar estas dos represas sobre el río Santa Cruz. Eh, había este, este, este parate que habían tenido en principio desde que asumó Macri la concreción de estos, de estos proyectos, había generado un malestar en las autoridades chinas que ya habían desembolsado 800 millones de dólares sobre un total que van a costar las dos represas de 4.700 millones de dólares. En alguna visita oficial que se hicieron Macri... Eh, y los representantes del, del gobierno chino había trascendido este malestar porque les habían puesto un freno a estas dos obras importantes allí en el sur del país. Así que bueno, hoy está en el boletín oficial, se van a hacer estas dos, estas dos represas. Bueno, ¿qué más? Para cerrar este repaso, la semana pasada la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, aprobó la ley para, eh, la, ley, la llamada ley de alquileres. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno. Lo que, lo, la principal medida, de, si bien quedaron algunas cuestiones afuera, pero la principal medida es que las comisiones de los alquileres que, que cobran las inmobiliarias van a dejar de ser pagadas por los inquilinos y van a pasar a ser pagadas por los propietarios. Eh, siempre más o menos es alrededor un poquito más del 4% del total del monto del alquiler, que tiene que ver con, con algunas eh, comisiones, con averiguación de, de dominios de las, de las garantías y demás. Bueno, este 4% a partir de ahora, según la ley, va a pasar a pagar... Eh, el dueño, el propietario y no el inquilino. Bueno, hay todo un debate porque las inmobiliarias dicen que la nueva norma va a traer inestabilidad en el mercado y que esperan que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, eh, haga alguna modificación antes de, de, de, de, de que la ley sea promulgada, hacerle correcciones antes de la promulgación. Bueno, hay que ver si... El, el, el, el intendente, iba a decir. El jefe de gobierno hace alguna, hace alguna modificación con respecto a, a, a, esta, a esta norma que en principio beneficia a los, a los inquilinos. Los dueños de los departamentos de la propiedad ya están pataleando. Vamos a ver qué lobby puede más. Si el lobby de los inquilinos o el lobby de los dueños. Me animo a tener un pensamiento. Vamos a dejar a ver qué pasa para, eh, para no prejuzgar. Pero bueno, la, lo cierto es que la ley fue votada en la legislatura porteña. Dice que las comisiones las tienen que pagar los dueños y no los inquilinos Vamos a ver si la ley es promulgada de esta manera O como piden las inmobiliarias Tiene algún cambio La última palabra la tiene Rodríguez Larreta Bueno amigos, vamos a escuchar un poco de música Tanda y arrancamos ya así con entrevistas Y con mucha información acá en Solo Negocios Auspicia este programa Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos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 No sabés lo que me enteré hoy. Notición. ¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Yo iba a decir que el próximo feriado es Puente. Pero ahora que me decís lo de FiberTel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor. Nada le gana tener más Internet. Entra en FiberTelDuplica.com.ar y activa el doble de velocidad, gratis y para siempre. FiberTel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en FiberTelDuplica.com.ar. Auspicia este programa. Claro, es simple. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor...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 Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco de distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos...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 Una nueva forma de entender la radio. Aquí, Aquí nada es personal. Son solo negocios. Hola, bueno, volvimos. Recuerden, arroba solonegociosweb, nuestra cuenta en Twitter. Ahí nos dejan mensajes. Y también nuestro sitio en internet, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, minutitos después que termine este programa, vamos a subir el audio del mismo para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales. También en nuestras redes vamos a poner las entrevistas cortadas que hagamos en, este, en esta hora, acá en Radio LED. Una de esas entrevistas es una comunicación que tenemos en este instante con el economista y director de Focus Market, Damián Dipache. Con Damián quería hablar porque el mes pasado, o sea, el mes de julio, se registró casi casi un millón de argentinos fueron a comprar dólares. Fueron a sus bancos, o con su home banking, o fueron a una, a una, casa, de, a una casa de cambio y compraron la moneda norteamericana. Es un número alto, no es un número alto, hay que preocuparse. Vos sabemos que lo que impacta en el dólar, ya te venimos contando, es más en un año electoral y en un clima eleccionario, con lo cual eso tiene un impacto también eh, y, sa y sabemos lo que, lo que significa. También sabemos que después de, de las, de las pasos el dólar empezó a bajar. Bueno, el dólar siempre es un tema que preocupa, que nos ocupa y que nos preocupa, así que bueno, para hablar de eso estamos... Charlando con Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, ¿es alto este número de un millón de argentinos yendo a comprar dólar en julio? A ver, lo importante es, es ver por qué ese, ese millón de argentinos se, se volcó al dólar. Yo digo que los argentinos pensamos en verde y no por la cerveza. Sí. Eh, <risas> y generalmente son porque los incentivos eh, del mercado daban para que se incline. ¿Por qué? primero porque estaba eh, la, la especulación respecto de si ganaba Cristina el dólar iba a subir pero además tenías un re, tenés un retraso del tipo de cambio real porque vos tenés una inflación de este año en, el primer, en los primeros eh, seis meses del año de un 14% frente a un dólar que en su momento tocando techo de 18.05 se había ajustado en el orden del 10 al 12% por lo cual con ese tipo de cambio todavía el tipo de cambio estaba retrasado por lo cual te decía que ese tipo de cambio en realidad no era natural ¿no? en relación a la inflación del periodo. Pero además, tenías algo interesante que pospaso sucedió, que era la curva de Levac. ¿Te acordás que posterior a las pasos, todos estábamos preocupados qué iba a pasar el martes siguiente? Claro, qué iba a pasar, cuántos de esos pesos de Levac se iban a renovar, cuántos iban a ir a dólar. Exactamente, que eran 500 mil millones de pesos, un, un número muy importante, mucho más que ese millón. Entonces. Ahí yo creo que eh, sucedieron dos cosas Primero el, el, el, el, Que Macri haya obtenido El gobierno actual Ese número tranquilizó el mercado Pero además fue muy inteligente Stusenegger Hizo lo que no hizo nunca La curva de Levac vendía rindiendo 26.25 Pero cuando vos Apalancabas a 35, 60, 90 días La curva iba siendo negativa O sea, iba rindiendo menos esa EBAC Claro ¿Qué hace Stusenegger ahora? Dice, no, no, no. Hoy te rinde esto, pero mañana te rinde más. Claro, aum aumenta, aumenta la tasa para los plazos más, más largos. Más largos. Entonces, ¿qué te dice Stusenegger? Ahora sí el peso es fuerte. Invertí un bono al, a, a, a un mediano plazo de un año y anda el peso. Olvídate del dólar. Cuestión que antes de las elecciones esto no pasaba. Entonces vos me decís ahora, Damián... ¿Qué hago yo? A pesar de que el tipo de cambio esté retrasado. ¿Voy al dólar o voy al peso? No, flaco, anda al peso. ¿Qué hago, Damián? ¿Voy al peso? Te pregunto. <risas> Hoy claramente tenés que ir al peso. ¿Por qué? Porque fíjate que la curva de, del dólar te daría un 18.40 hacia fin de año y estaría eh, ajustándose un 15% respecto de una EBAC en un año te va a dar más del 26%. Claro, bueno, eso es el, esa es el, la especulación del, del dólar 18.4 a fin de año. ¿Vos no ves un escenario en el cual el dólar esté más alto eh, eh, eh, en 3 o 4 meses? No, y además, ¿qué pasa? Va a seguir retrasado. Porque la inflación del periodo frente a ese ajuste de un 15% que pueda llegar a tener, va a ser del 21. claro Entonces, va a ser, el tipo de cambio va a seguir retrasado. Es más, Cuando vos eh, ves dólar futuro, te dice que el año que viene va a ser 19.60, frente a una inflación proyectada, porque digo proyectada, porque este año era del 12 al 17, vamos a terminar en, en 2021, proyectada del 15. O Entonces, sea, el tema es que el dólar va a seguir eh, siempre retrasado. Y en realidad, desde el punto de vista de la economía en general, Está mal que eso suceda en tanto en cuanto Argentina web pueda lograr variables de competitividad y productividad en el mercado interno que no dependan solamente de siempre de esa misma variable, que es devaluar la moneda para ser eh, más baratos en dólares en los mercados externos. Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, qué cosa, por ejemplo, puede, podría pasar en la economía que para no depender de esa variable? Una es la que está planteando ya eh, pospaso, digamos, post elecciones de octubre Macri de la reforma tributaria. Claro. Eso es muy importante porque obviamente te sacaría eh, un costo importante y sobre todo el, el debate más importante es, es ingresos brutos, que es un impuesto en cadena. Eh, fíjate que, por ejemplo, en el caso de un electrodoméstico, eh, como es en cadena, cuando son cada autoparte, o sea, cada parte de una, digamos, una placa, eh, el, la carcasa la parte digital de un... Sí, sí, todos tipo, los componentes de una licuadora, todo lo que sea. 3,5% cada vez que pasa de, de, de mano a mano. Entonces vos tenés solamente de pases de mano quizás una influencia del 15% de impuestos solamente de ingresos brutos. Claro. ya ahí podría ser mucho más competitivo. La productividad está basada en un debate mucho más fuerte que es el costo salarial impositivo, impositivo digo. ¿Por qué? Porque una pyme que tiene 10 empleados respecto de una pyme que, de una empresa que tiene 500 o 1000 paga lo mismo la pequeña que la grande respecto del costo tributario de tener un empleado. Claro. Y la realidad es que no puede distribuir los costos de la misma forma, una pequeña que la grande. Entonces claramente pierde competitividad y productividad respecto de la hora hombre que trabajo en el mercado. es otro debate. Y la tercera, y la más importante, es ver si realmente la desaceleración de la inflación llega a que los incrementos de costos en dólares en nuestro mercado no sigan creciendo para que la devaluación no sea el único, eh, digamos, herramienta para que seamos baratos en dólares, sino que la competitividad y productividad venga por baja de impuestos, por mejora de la productividad hombre de trabajo y a su vez que vuelvan las inversiones cuando esto sucede. Es decir, que incorporemos bienes de capital y tecnología para mejorar la eficiencia de producción de la empresa. Bueno, pero esa rueda tiene que empezar por algún punto. ¿Vos crees que va a empezar por la, alguna reforma a nivel tributario y después, eventualmente, esperando la, las famosas inver, inversiones que ya nadie espera una lluvia, pero por lo menos una lloviznita, algo? Sí, yo digo que para que los brotes verdes pasen a plantación, o sea, que, que la, que la eh, siembra se convierta en cosecha importante en los restos de los sectores de economía, la reforma tributaria es importante. Es una buena noticia, sí es una buena noticia. ¿Cuál sería la noticia quizás más verde respecto de esos brotes? Que también la reforma tributaria va a ser de gradualista. O sea, no pensemos que vamos a tener una reforma tributaria enorme con un ba una baja de, de, de, de, de, de, la, de la presión tributaria respecto del producto muy grande porque vos seguís con gasto público y déficit fiscal elevado. Claro. Entonces es imposible disminuir el IVA, es imposible sacar eh, de pleno ingresos brutos es imposible, eh, sacar el impuesto al cheque es imposible, reducir ganancia, digamos, hay muchas imposibilidades que la caja del Estado te dice, señor, acá no puede bajar todo, tengo que empezar como un cirujano a ver dónde voy recortando la, con la tijera y creo que ingresos brutos es el primer paso ahora todavía respecto a esa reforma tributaria pasa, ¿qué pasa con otros agentes económicos que por ahí se si escuchan tu programa? es importante atender, por ejemplo el caso de los monotributistas caso de los monotributistas, de tipos que facturan hasta mil pesos en servicio millón 1.100.000 en bienes, y si pasan a responsable inscrito, tienen que pagar ah, 35% de ganancia, 21% de IVA, 3,5% de ingreso bruto. O sea, es el puente de la informalidad. Es decir, blanco, yo pasaste ahí yo tengo que ser informal. Y sí, porque no te dan los números de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, el, el mismo Estado te dice, mira hasta acá llegaste, de acá acá es informal. Claro. tiene que haber un puente medio ¿me entendés? claro, para que ese tipo que, se, que piensa en la informalidad y que se pasa porque no le dan los números bueno, diga bueno, tampoco tengo un costo pero no es tanto bueno, voy a estar en la, en la economía formal ¿no? claro, esa es, esa es un poco la idea exactamente porque si no estás alimentando la evasión y haces la famosa cacería en el zoológico encima a ese tipo lo castigás porque evidentemente se pasó responsable y y como vos tenés tu número de quick, podés saber cuál es su nivel de operación Y al tipo que dice, no, pará, yo ni, ni en eso estoy, y es totalmente informal, ni te enterás. Ni te enterás que existe, era. claro. Y hay mucho volumen de dinero ahí. Bueno, estamos hablando con, con Damián Dipase, que es economista y director de Focus Market. Te hago la última y vuelvo con respecto a lo que hablamos al principio del dólar. En un escenario en el que Cristina pueda ganar, ya después de la paridad y de todo lo demás, ya las, las primeras encuestas de hoy dicen que, que, no, que, no, que, que Cristina no ganaría. Pero bueno, suponete que tampoco decían que... que Bueno, que iban a empatar y terminaron empatando y, y según lo que las, las distintas versiones, Cristina va a ganar por medio punto en las pasos y eventualmente después queda de cara al, al 22. Si Cristina llegara a ganar, ponele por un punto en las, en las, eh, en las elecciones definitivas, pues, supongamos que es un escenario de vuelta de paridad, se polariza y termina ganando Cristina por poquito. Eso no va a afectar al dólar porque ya está, porque ya la... Porque digamos, la, la, la señal de confianza y la elección nacional para el, a favor del gobierno y ganar provincias que nunca había ganado ¿lo consolidan o puede haber algún cimbronazo de dólar ahí también? Yo creo que eh, va, vayámoslo al terreno del fútbol vos tenés un empate, se llama empate técnico y vas a definición de penales sí. ahora hay que ver del lado de, de, digamos, de unidad ciudadana de Cristina, cuántos pateadores tiene Pateadores que Cristina y Cristina llevó al techo Claro. puede patear un penal. Camimos tiene varias opciones para patear penales y se convalida quizás una provincia que pierda por un punto, pero después tiene ejecutadores de penales en todo el resto de países. En todo el resto, por eso digo, la, la, la buena elección que hizo, que hizo, que hizo lo, que hizo Macri, que hizo Cambiemos a nivel nacional, haber ganado algunas provincias que, que ni estaban en los planes que, que se gane, como San Luis y alguna otra más, digamos lo deja mejor parado políticamente y mirándolo desde el impacto en la economía de cara al, al corto plazo, de corto y mediano plazo. Absolutamente, y además un, un, una apreciación interesante. Me parece que Macri, hasta este momento, en las pasos no habló de economía y ahora va a empezar a hablar de economía. No, quep, no te quepa ninguna duda, porque los números le daban muy mal en la economía, eh, con actividad económica en caída, con un consumo que no se revertía. Y ahora tiene alguna Pero cosita que... más para mostrar, ¿no? Sí, claro. O sea, muestra desaceleración permanente. O sea, los datos que muestran ya no son que... Eh, todavía tenés un terreno para que este, eh, el escenario sea peor, no, todo el, el escenario a partir de ahora es todo a favor y todavía te quedan dos meses, o sea que tiene para empezar a sacar los trapitos al sol y mostrarlo de acá a octubre sin ninguna duda eso lo va a favorecer, ¿por qué? porque es verdad que la gente vota con el bolsillo, pero acá también votó a la macro, creo que la gente interpretándolo dijo votar al pasado para que solucione el presente no la veo La única que me queda es apostar al presente para solucionar el futuro. Este, el, el presidente dice, bueno, vamos a bajar la inflación, vamos a tratar de solucionar la distorsión del cuadro macroeconómico, prefiero apostar a esto, y me parece que convalidó la macro, en una micro que comienza a estar mejor si la macro la puede resolver. ¿no? Damián, muy claro, te mando un abrazo grande, saludos y gracias por la charla. ¿eh? Un placer, abrazo grande. Hablamos con Damián Dipase, economista y director de Focus Market Música, y volvemos en dos minutitos. Estrategias, productos, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en solo negocios. Bueno, volvimos. Estaba leyendo hace un rato un informe que publica el cronista hoy en, el, en su edición en papel, también está en la web, que en el primer semestre los viajes al exterior aumentaron un 12,2%. Eh, suba que se suma al alza de 15-6% del 2016. Esto según una encuesta, de, una encuesta internacional de, de turismo de ETI, que mide ingresos y egresos a través de CEISA eh, de y Aeroparque. Las agencias de turismo, sobre todo las grandes, también les está yendo bien. Crecen entre un 20 y un 25% este año. Eh, en gran parte gracias a los viajes al exterior, el turismo exterior. Pero sobre todo también teniendo en cuenta que la base del 2016 fue... Fue un, un, poquito, un poquito floja Pero bueno, el sector del turismo De los viajes al exterior sobre todo Por la ecuación del dólar y que tiene que ver con la inflación Y demás, ah, los tours de compras Y hay muchas, muchas cuestiones También mucha gente que, que aprovecha O para comprar, o para descansar O para conocer algún destino Y bueno, hace, esto hace que estos números que, que te mencionaba recién Vamos a hacer una entrevista Con alguien que está muy vinculado al, al sector turismo Y que tiene que ver con la asistencia en salud En viajes, vamos a hablar con Jerónimo Pou Que es Country Manager de Assist Car. Jerónimo, ¿cómo estás? Buen día Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer escucharte Y estar eh, aquí contigo en este momento Bueno, bueno, muchas gracias por, por atendernos Bueno, hacemos un resumen De, de, de cómo ves el, el segmento El segmento de ustedes, un segmento que tiene Algunos jugadores, que por ahí es, es Más de nicho dentro, dentro del turismo Pero bueno, me imagino que la actividad de ustedes también tiene un correlato o acompaña lo que está pasando con la industria del turismo en general. Mirá, está, está muy bueno lo que vos estás mencionando y te escuchaba recién en la introducción. El negocio del turismo es algo que marca muchísimo la economía de un país porque normalmente cuando la economía del país no está funcionando bien, lo primero que se deja de, de gastar es a veces en este tipo de placeres que son los viajes. Claro, ¿no? Entonces, recortás ahí antes que no, antes otras cosas, obviamente. Exactamente, exactamente. Pero por otro lado, cuando la economía de un país realmente empieza a mejorar, lo que uno empieza a hacer es eh, empezar a viajar, a tomarse estos placeres, un poquito de estos placeres, y la gente empieza a viajar. Y nosotros lo vemos, eh, que obviamente nos impacta en una, en, manera, en una forma directa, ya que tanto desde nuestra venta, A, a nuestros clientes eh, en forma directa o, o a través de nuestros partners, nosotros vemos cómo, cómo se incrementan los viajes año tras año y hemos visto en las situaciones complejas como ha sido crisis del 2001, de, no, no, no solo a nivel económico, sino que también lo que fue la caída de las Torres Gemelas que generó un impacto en el turismo a nivel mundial. ¿no? Pero para nosotros en este año realmente este, este primer semestre... Para la compañía, para Ciscar, ha sido exitoso, venimos creciendo año tras año de una manera constante y en estos primeros seis meses la verdad que tuvimos un incremento y, y no solo en las ventas sino que también hemos tenido un incremento en la rentabilidad del negocio Ajá. encima del año 2016 que eso es importante también. Claro, 2016 fue un año negativo para, para todo el mundo, por lo menos de, de, de, de, de paridad, pero digo, como, como, como mucho de, de, de paridad, así que bueno, los números de este año son, son mejores. Eh, Jerónimo, ¿qué, qué, ¿qué cantidad, qué porcentaje de gente que viaja contrata un, un, una asistencia de salud? Mira, eh, a nosotros nos, nos gustaría que sea muchísimo más, no, no es la que nosotros queremos hoy, Pero sí lo que estamos tratando de hacer es generar diferentes tipos de alianzas con grandes partners en el mercado, como son agencias de viajes que manejan el mercado y como son, por ejemplo, la alianza que hemos hecho hace poco con Aerolíneas Argentinas, nuestra, nuestra línea aérea de bandera y, y, y la número uno aquí en viajes en, en nuestro país. Pero lamentablemente el porcentual de viajeros que sale al exterior con una asistencia eh, médica, una asistencia en viajes, no es el que uno espera. Nosotros tenemos, eh, si bien, un, un share de mercado eh, altísimo y, y el crecimiento, y de hecho somos los número uno en, en, en ventas aquí en la Argentina y en la región, eh, nos encantaría que sea mucho más el, el cliente que viaja al exterior. Hoy están teniendo una conciencia los pasajeros cuando se van afuera de contratar un servicio de Asiscar porque realmente... Eh, ya no queda nadie prácticamente que no tenga algún conocido, algún familiar, alguna, alguna historia de algún vecino o algo que conozca que haya tenido un problema fuera en el exterior. Tal cual, sabe... y, ahí sabes, y ahí sabes que te arranca la cabeza, para decirlo de una, forma, de una forma académica, ¿no? Entonces, por ahí cuando haces el cálculo decís, bueno, está bien, contrato obviamente que es un costo un costo extra dentro del viaje, pero cuando te enterás que cualquier cosa mínima que te pueda que te pueda pasar o no, no, no hablemos de cosas graves, ¿no? Pero alguna algún tipo de de, de, de consulta médica que tenés que hacer, eh, lo que puede lo que puede llegar a costar, bueno, obviamente que lo lo lo, lo pensás mucho más mucho más a totalmente, conciencia. Totalmente. Hoy hoy hoy cualquier viajero sabe que eh, primero que el costo de un producto de asistencia de Asiscar ...realmente comparado contra cualquier gasto que uno hace en el exterior... ...es ínfimo, o sea que ya uno no puede ponerse a evaluar si dice... ...compro o no compro una asistencia de ASISCARD... ...automáticamente ya lo tenés incorporado y decís, voy y lo gasto... ...porque el costo no es para nada elevado y a su vez vuelvo a, a repetir... ...digo, me tomo un café en cualquier parte del mundo y posiblemente termine gastando... ...mucho más dinero que si hubiese comprado una tarjeta de ASISCARD... ...y si tengo algún inconveniente no solo voy a tener los servicios y voy a estar tranquilo, sino que independientemente del dinero, de, de, lo, de lo que me puede salir, tengo alguien que me está dando la solución y me está dando ayuda en el momento que la estoy necesitando. Esa es, ese es el concepto de una asistencia como Asiscar, digamos, poder solucionar el problema en el momento que está ocurriendo. ¿no? Porque a veces confundimos el tema del dinero con, eh, con algunas otras variables que están en juego, pero la gente cuando está en el exterior... Eh, lo que necesita es que alguien le dé una solución, de que alguien lo ayude, de que una voz amiga lo esté escuchando, lo esté acompañando y le esté resolviendo el problema. Eso fundamentalmente es lo que, lo que la gente quiere y eso es lo que hace AsiScar en el mundo ya hace 46 años, acá en la Argentina, hace 72 años a nivel mundial y, y bueno, y lo hacemos en todos los países que vendemos, ¿no? en todas las ciudades que nos encontramos y de hecho tenemos presencia en todos los aeropuertos de, de Latinoamérica y la gente nos conoce y sabe cómo cómo trabajamos. Bueno, contame un poquito, vos, vos lo mencionaste, yo le iba a decir, ustedes son los número uno, los número uno del mercado, contame un poco cómo, cómo es el, el, el segmento de asistencia a, al viajero. Ustedes tienen un share importante, son número uno, digamos, hay mucha competencia, no hay tanta competencia. ¿Cómo, cómo, cómo definirías vos la industria en la que, en la que ustedes compiten? A ver... Eh... Posiblemente te voy a hacer una... Un, un, eh, está bueno lo que vos estás preguntando y te voy, a hacer, te voy a dar una respuesta por ahí como algo medio trillada, pero que nosotros tratamos de recordarlo todos los días para seguir mejorando. Siempre decimos que la, la competencia más grande que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Realmente tenemos que mejorar todos los días porque somos, perso <coughs> Perdón, somos personas que estamos trabajando para asistir a personas. Entonces la verdad que tenemos que mejorar todos los días, tenemos que tratar de ver en, en, en dónde podemos dar un mejor servicio, en dónde podemos dar un valor agregado, de qué manera podemos hacer que eh, nuestros clientes se sientan satisfechos, que sientan que han tenido una experiencia inolvidable, que se atrevan a algo desconocido en un viaje sabiendo que Asiscar los va a estar acompañando. La verdad que el mercado de asistencia al viajero está dividido en dos o tres compañías en la Argentina, pero el, eh, nosotros tenemos un un incremento de los viajeros que están yendo al exterior altísimo. digo De hecho, prácticamente en los últimos años notamos una, una compra creciente por parte de los viajeros de, de Asiscar y te digo que debemos estar en los últimos años rondando un 70% de los viajeros en el exterior que tienen Asiscar. Bien, bien. Bueno, Jerónimo, te agradezco mucho por la charla. Muy interesante. Sebastián, te agradezco a vos el tiempo y nada, cuando lo necesites, sabes que estamos a disposición, así que gracias por, por, por esto, este, esta charla, este momento y le mando un saludo grande a toda tu gente, a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias, hablábamos con Jerónimo Pou, Country Manager de Assist Card aquí en Argentina. ¿Vamos a escuchar una, una tanda, Belén, te parece? ¿Escuchamos una tandita? ¿Escuchamos una tandita? ¿Estás, estás bien? Bueno, mira, muy bien Belén, Belén se ríe y dice que ponemos la tanda Así que ponemos la tanda Auspicio este programa Auspicio este programa Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Son muchos los que hacen que seamos una ciudad de grandes vecinos Y para agradecerles, nada mejor que compartir esos momentos con un agradecente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 No te conté, hoy me enteré de algo espectacular. ¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.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 una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. 13:45, 22, la temperatura. Justo que siempre hablamos del clima, hoy no dije nada del clima, y fin de semana llovió, y más o menos, y, y la, la humedad que hay. Y la poca visibilidad. Qué pena, Belén. Bueno, perfecto, sí. Nada, día, día, día nublado. Y acá Belén, que es nuestra meteoróloga, dice que va a seguir así. ¿Viste que están muy, muy de moda las meteorólogas y los meteorólogos en la televisión y las radios y qué sé yo? Bueno, va a seguir así, dice Belén. Y pone cara de, estar, eh, de, de saber lo que está diciendo. Bueno, mientras tanto, el, el huracán... Eh, El huracán eh, Harvey está haciendo algún destrozo, Sigue haciendo destrozos. Si hubo, hubo un muerto, esta vez estás más cerca de, de Houston. Ahí lo vemos a Pepe Gil Vidal emponchado con un, con un traje impermeable amarillo. Con capucha incluida y con bolsita en el micrófono. Transmitiendo en vivo para TN desde Houston. Bueno, no vamos a hablar del clima, no vamos a hablar de Houston, no vamos a hablar de Harvey, vamos a hablar de estrategias de marketing. Vamos a ver qué están, cómo, cómo trabajan las empresas para apropiarse de fechas especiales y, y, y, sacar, y sacar crédito, y sacar crédito de, estas, de, estas, de estas cuestiones. Ahora, en pocos días, la semana que viene, se va a festejar el Día Internacional del Sexo. Y Prime, la marca de preservativos, está haciendo toda una campaña. En ese, en ese sentido Y para eso estamos en comunicación Con Ariel Peralta Aliano Que es Brand Manager de Prime Y de Skin, dos marcas de preservativos Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes bueno, Buenas, buenas ¿Cómo ¿Cómo Bien, todo bien Bueno, contame un poco esto desde el marketing Cómo es esta, esta cuestión y cómo las, cómo las marcas En este caso como ustedes, como Prime y Skin Hacen para Para, para, para hacer propias Estas fechas internacionales Como en este caso el El día Global del sexo Perfecto eh, Honestamente la fecha Tiene un posicionamiento a nivel internacional El 6 de, de septiembre Por una clara asociación entre El 6 del 9 y la, la posición sexual Ajá, mira vos no, La verdad no lo había, no lo había pensado de, de, esa, de esa manera Y es, y es el día eh, es, el, es, es el día mundial del, del, del sexo, el 6 de septiembre Qué raro, porque viste que en algunos países se, se, se, se menciona al revés, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, primero, primero el, el mes y después el, y después el día, estaríamos en, en, en 96. Pero bueno, dejémoslo, 69, Día Internacional del Sexo. Exacto, y yo estoy como gran manager de, de ambas marcas desde hace un año, aproximadamente y un mes. Y históricamente nuestra marca siempre lo que hacía era una especie de posicionamiento específico solamente en un día realizar diferentes sorteos, concursos, una fiesta o evento de cierre y demás. Y la realidad es que, que como brand manager estuvimos trabajando con, con mi equipo con la idea de poder hacer algo que implique una asociación con la marca y el consumidor que trascienda el vínculo que, que genera el producto que básicamente es a la hora de tener sexo. Y a raíz de eso se nos ocurrió cómo podíamos hacer para brindar una, una experiencia mucho más abarcativa que involucre diferentes aspectos o diferentes áreas y Por primera vez, somos la primera marca que, que lo va a hacer, por lo menos por la información que manejamos a, a nivel global de, de lo que hacen otras marcas de preservativos, que va a establecer la semana, a partir del primero de, de septiembre hasta ese de septiembre. Y durante toda esa semana realizar diferentes acuerdos con diferentes marcas para que uno pueda tener una experiencia, ya sea en gourmet, alojamiento, transporte, diferentes cuestiones que, que trasciendan el ámbito del de producto. Bueno, no te voy a hacer hablar de la competencia porque sé que eh, no les gustan mucho las marcas por ahí hablar de la competencia y además me imagino, además de todo esto que vos mencionás primerean un poco alguna marca de la competencia que suele tener eh, acciones de prensa y de marketing más cercanas al día de la primavera así que me parece que es un combo, un combo perfecto por lo menos a ustedes desde la, desde la competencia con, con, otras, con otras marcas Sí, igual por ejemplo, para, ir para citar competencia pero a nivel global esta fecha es una fecha que se está disfrutando muchas marcas que no específicamente tienen que tener que ver con preservativo por ejemplo en Francia, Alemania, Unión Europea se la disputan marcas de lencería, de claro. cadenas de sex shops y demás nosotros por suerte tenemos bastante tomada la fecha acá en Argentina y bueno y este año regulamos la apuesta o triplicamos la apuesta porque la verdad es que es mucho más amplio y ambicioso lo que queremos hacer así que apuntamos a ir consolidándonos en esa fecha y que la semana se convierta así como está Black Friday, el Monday o cualquier otra fecha marcada de estacionalidad fuerte de consumo. En la semana del sexo, toda la semana. Exacto. Exacto. Bien, y concretamente a nivel acciones, ¿qué, va, qué, ¿qué están pensando? Contame un poco. A nivel acción lo que hicimos fue identificar qué, qué cuestiones o qué preguntas suelen presentarse a la hora de poder encontrar digo, una persona, tener una cita o un encuentro. Identifiquemos esas cuestiones o esas barreras en preguntas que básicamente es quién, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Y cada una de las preguntas tiene una asociación con un rubro. Por ejemplo, el, el donde sería básicamente el alojamiento, el sí. lugar físico donde encontrarte. A raíz de eso hicimos acuerdos con los principales eh, hoteles eh, de Buenos Aires y Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así que toda esa semana va a estar con, con acciones de descuento fuerte, que a su vez hay una sorpresa, una, una, un kit especial que, que espera cada una de las personas que caigan en esos hoteles reservando bajo, bajo la, la campaña nuestra después por ejemplo también para tener una excusa para poder encontrarte con alguien desarrollamos acuerdos para poder brindar opciones de gastronomía o sea menús para preparar en casa con tu pareja o opciones para poder salir por ejemplo a cadenas de bares como Temple Bar y demás después también brindamos el, la opción de poder moverte a, a través de la ciudad ya que uno por ahí tiene el, incons el inconsciente que pasar a buscar a tu chica o a tu pareja en colectivo caminando en no garpa básicamente y mucho no si no queda otra bueno pero bueno Cuesta, cuesta. Es algo que tenga mucha, una relación bastante bien establecida. Claro, decís sí, gorda, vamos al bond y listo, pero si no, Gracias. es más, vamos más a difícil. El 132 y... Claro, más, es más difícil. Pero por eso desarrollamos eh, un acuerdo con Cabify y C Taxi para también ofrecer una opción de movilidad en, en la ciudad con un descuento y también una sorpresa al momento en que te pasa a buscar el coche. Después también, obviamente, va a estar nuestra tienda oficial con acciones bastante fuertes y. Para... Bien, bien, bien completito, bien completito todas las acciones para este día y esta semana del sexo de la mano de Prime. Bueno, Ariel, eh, te, te, te quería preguntar para, para cerrar, la, la, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está el segmento de la venta de, de preservativos? Me acuerdo que el año pasado hubo toda una polémica al respecto porque Daniel Scioli, en una de sus primeras apariciones después de, de haber perdido las elecciones presidenciales, dijo que Evo bueno, era pegando el almacrismo de que la gente estaba más triste y por la crisis y demás, y que eso se notaba en la caída de la venta de preservativos. ¿no? La gente estaba tan triste, no tenía tanto sexo, y se vendía menos preservativos. Esto fue el año pasado, pero bueno, me, me acuerdo que hubo polémica y salieron representantes de algunas, de algunas marcas y, y del sector a, a desmentirlo y demás. Bueno, ¿cómo está hoy el tema del, del segmento de venta de preservativos? El mercado de preservativos con relación... El año pasado versus el año anterior terminó casi, paris, casi igual en cuanto a unidades. La curiosidad es que por ahí se redistribuye el mercado entre las marcas que compiten, con unas marcas que aparecen por ahí muy de nicho muy chiquititas y nosotros que tuvimos un crecimiento bastante grande. Pero a nivel total mercado está casi igual, a te cae aproximadamente un 1%. Eso 2016 contra 2015. Exacto. Y este año cómo, cómo lo ven? Este año, por suerte, la verdad viene funcionando bastante bien. Particularmente a nosotros nos está yendo muy bien porque desarrollamos una nueva categoría que empezamos a implementar en febrero, en relación obviamente con, con el placer y el cuidado sexual. Pero la verdad que está, tiene, tiene proyección a poder recuperarse de acá a fin de año. Bueno, contame de la categoría nueva, porque el mercado de los preservativos eh, se ha sofisticado, como la cerveza y como el vino, y qué sé yo, y cada vez hay más variedad. Belén me hace, me hace sí con la cabeza, como está muy interesada en esta, en esta cuestión. ¿Cuál es la última categoría que me decías? Nosotros desarrollamos a principio de año el concepto de kit sensual. Básicamente lo que buscamos es tratar de sacar una categoría que históricamente se, se vende en los sex shops, que son los juguetes. Sí. Los sectores, y para eso elaboramos el concepto de kit, el kit, lo que contiene es como si fuese una batería de elementos para poder tener ese momento especial que incluye un juguete sexual. Un estuche de preservativos traen por tres entre las variedades más, más vendidas y las más reconocidas. Un pouch de gel, pilas y el juguete a de pilas. Y tips que indican cómo usarlo, cómo poder luego limpiarlo después del uso y poder acondicionar el producto y demás. Bueno, perfecto. Bien, con el kit más allá del, del, del, del preservativo en sí, para, para, para cuidarnos y protegernos. Toda la, todo lo que tiene que ver más con lo, con lo lúdico relacionado con el placer. Muy interesante. Claro. ¿Y cómo, cómo está funcionando en la vía venta el kit? Bastante bien, eh, no, nosotros sabíamos que teníamos una barrera muy fuerte en poder sacar esa categoría de su canal tradicional, por así decirlo, honestamente nuestro objetivo era muy ambicioso que se vendan farmacias, perfumerías, supermercados, gracias al súper y al doble al lado de los desodorantes, por así decirlo, y, y la verdad es que está... No hay que confundirse, ¿no? Porque por ahí, viste, te confundí, por ahí no. sí si, si... <risa> más de uno por ahí se confunde a propósito. Claro, claro, claro. ¿Y cuánto cuesta, cuánto cuesta el kit? Decime un rango más o menos, ¿cuánto cuesta no, este kit eh, de...? Sois... Son seis opciones, desde de, de las más básicas y tradicionales y conocidas, como puede ser Aro y Esferas Bellas, que rondan 200 pesos. En, en... Entre 200 y cuánto la, hasta las más caras. 200 y 700. Bien, perfecto. Ahí tenemos todo, todo el kit, toda la, toda la artillería para, para disfrutar de una noche o un día o lo que sea de placer. Bueno, Exacto. te agradezco mucho por, por la charla, muy, sí. muy interesante. Perfecto. Buenas saludos, buena semana para todos. Dale, una buena semana. Hablamos con Ariel. Peralta Aliano, Brand Manager de las marcas Skin y Prime. Bueno, nos estamos retirando, Belén. ¿vale? Terminamos, muy interesante. Vamos a pedir que manden kits, así regalamos acá a nuestros, a nuestros oyentes, a la, gente de, a la gente de Prime. Bueno, antes de cerrar, un poco de, de autobombo. Va a salir esta semana mi libro, un libro que se llama Los nuevos reyes de la Argentina. Es un libro que hice con la editorial Planeta, con el sello Pai 2 y que cuenta la historia de los unicornios de internet. ¿Qué son los unicornios de internet? Te estarás preguntando, si no sabes, te cuento. Son las historias de Mercado Libre, de Despegar, de OLX y de Globant, que son las empresas de base tecnológica o de internet, que valen, que tienen un valor de mercado de más de mil millones de dólares. A esos, en el mundo de los emprendedores, los negocios se los denomina unicornios, y esas son las cuatro empresas argentinas o hechas por argentinos, Que, que son las más exitosas, las que ves en todos lados, salvo globan por ahí, que es una empresa más de, de, de B2B, que trabaja con compañías desarrollando software y estrategias tecnológicas, que no, por ahí no es tan conocida, pero bueno, las otras marcas OLX, Mercado Libre y Despegar, las ves todo el tiempo, bueno, este libro que tuve el placer de escribir y que va a salir a la venta en todas las librerías esta, esta semana... O los lo fin de semana, o los primeros días de la otra, ¿viste cómo es esto de la distribución de los libros? Pero bueno, a partir de, de los primeros días de septiembre va a estar disponible en, en, en, todo, en todo el país. Bueno, retrata la vida, la historia de las empresas y de sus fundadores. Un libro que busca inspirar, que busca que vos sos emprendedor y querés tener una... Eh, que estás pensando en hacer un proyecto y nada más. Bueno, acá tenés una especie de guía práctica en la cual los fundadores de estas cuatro compañías te cuentan cómo lo hicieron. Así que, bueno, los nuevos reyes de la Argentina ahí lo encontrás en tu librería amiga. Ahora sí, nos estamos yendo. Gracias, Belén, por la operación en este mediodía. Acordate, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página de internet. En un ratito nomás, el audio de este programa para que lo puedas volver a escuchar online y compartir en las redes sociales y nuestra cuenta en Twitter, arroba SolonegociosWeb. Amigos, nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 13 acá en Radio LED. Un saludo a la gente de Lora Comunicaciones, que es nuestra productora comercial. La mejor semana para todos ustedes. Chau. Esto fue Solo, solo negocios. negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, arroba solo negocios Web. Somos, somos radio en vivo Somos podcast Somos música Somos noticias Somos cultura joven Somos radio LED Una nueva forma De entender la radio